Saludo a vos Fabián, hola Matías y saludo a la audiencia. Bueno, eh, ¿qué, ¿en qué anda Atenas hoy eh, en cuanto al armado del equipo? Porque no tuvieron que trabajar tanto, al menos teniendo en cuenta la cantidad de confirmaciones que, que fueron informando del plantel de la temporada pasada a, a este que va, que va a jugar la próxima edición de la Liga. Sí, tal cual. Eh, creo que la dirigencia de buena manera... Eh, le dio continuidad a cinco fichas mayores mayores del plantel anterior. Eh, hemos avanzado, la dirigencia ha avanzado eh, en las negociaciones de ferba y Rivero. Eh, no sé si han firmado o no el contrato, pero... Creo que faltaba la firma. No, no, no, no, no, estoy, no estoy al tanto, pero sé que estaban muy avanzadas las negociaciones. Y bueno, estamos a la espera y en la búsqueda de, de, de cerrar las fichas mayores con... en la posición del 3, y nos faltaría cerrar también las dos fichas sub-23. Y ahí está a la espera por la decisión de, de Walter Germán. Su representante, eh, Claudio Villanueva, manifestó públicamente que iba a jugar la Liga Nacional y lo iba a hacer en San Lorenzo, o, o bien en Atenas de Córdoba. Ustedes están a la expectativa de la respuesta de Walter. Sí, tal cual es así. Eh, eh, más allá del deseo de Walter, calculo que eh, se evaluará lo, lo económico, el lugar, el equipo. Es una decisión ya que pasa por Eh, por el jugador, y bueno, solamente estamos y a, a la espera de, de que si viene Walter o no viene Walter, en caso de que venga Walter, y ojalá si sea, terminaremos de darme nuestra ficha mayor, y si no y si no es así, eh, tenemos que buscar otra opción. La posibilidad de Barroso, eh, que es ficha sub-23 y que dejó la, la unión de Formosa, porque corresponde a Atenas de Córdoba, eh, sí, está, es jugador del club, es jugador del club, eh, La idea es eh, poder retenerlo, él va a venir a, a Córdoba en la próxima semana, nos sentaremos a hablar con él para ver si, si es una probabilidad o no de ficha para la próxima temporada. Y y en el caso de tener que, que, que abrir el panorama, por si alguna de estos fichajes no se puedan llegar a dar en Atenas, ¿existe la posibilidad de probar con extranjero o van a mantener la tesitura que de la temporada pasada de jugar con todas fichas nacionales? Sí, en el puesto del 3... Eh... podemos ver otra eh, opción nacional pero en caso de que eh, lo de Walter no se dé bu buscaríamos una opción en el eh, que sea un extranjero. Ok, a okay, No, gracias a usted. El surdo Gustavo Miravet, eh te deja un saludo grande gallego. Bueno.